está realizando una encuesta nacional sobre el uso del tiempo y el trabajo no remunerado. Es una encuesta que arrancó ya hace un tiempo, allá principios de, de octubre, si no me equivoco. Ahora le vamos a preguntar a Dayana Caliba, a ver si me estoy equivocando mucho, ella es parte de este dispositivo que encuesta en los hogares de nuestra provincia específicamente. Buenas tardes Dayana, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Diana, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. ¿Cómo te presento, como encuestadora, digamos? Eh, yo soy la coordinadora de la encuesta. Muy bien, ahí está, la coordinadora. Estoy tomando nota, ¿eh? eh bueno, Diana, apunte, apunte. ¿Cómo, cómo va la, la encuesta en, en nuestra en nuestra provincia? Bueno, la encuesta eh, se está llevando a cabo, ya está llegando más o menos a, a su final, Eh, se desarrolló en el aglomerado de santa Rosa y toay en una muestra de 600 as viviendas eh, seleccionadas al azar y nosotros formamos parte de la región pampeana muy bien en el marco de esta encuesta digamos esto esto este, este lo están realizando daiana con un equipo de cuántas personas en eh, nuestro equipo tiene 5 encuestadoras que están en campo es decir en la en la, partidas en la ciudad y una jefa de equipo y un jefe de equipo que también forman parte del equipo en campo y después, bueno, en la oficina, eh, somos dos personas más trabajando. Muy bien, ¿y a cuántas personas está eh, pensado o diseñado llegar a encuestar? ¿A cuántas puertas, mejor dicho, vamos a, a llegar a golpear, eh, diana en la Pampa, eh, o sea, en Santa Rosa y Tuay en 600 viviendas y esas 600 viviendas, bueno, se encuesta, se encuesta a los miembros que forman parte de cada hogar. Muy bien. ¿Y qué se qué puedo hacer? ¿Esperar o, o hay una manera de ser voluntario o esto no lo maneja nadie y vanles encuestadores este azarosamente con un mapita que distribuye la actividad de ellos este por las ciudades? Claro las chicas ya andan cosa la muestra es, ya está digamos realizada en este sentido eh la respuesta de cada hogar es irreemplazable si no se puede sin una persona de un hogar no quiere responder esa re esa respuesta no puede ser reemplazada por por otro hogar por eso hace un tanto hincapié en la importancia de que las personas participen respondiendo no brindando un poco de su tiempo y si sí, las chicas andan con no bueno, una credencial donde están sus datos personales, sus nombres su, su pertenencia a la subsecretaría, por eso también hacemos hincapié en que las personas ante cualquier duda piden las credenciales y comuniquen con la subsecretaría eh, para también cuidarnos entre todos en este momento que también bueno hemos estado viviendo bastante el tema de las estafas. Claro, claro. Bueno, también se puede ingresar a la página del Ministerio de la Producción, de la Subsecretaría de Estadística y Censo, y vemos allí quienes forman parte de esta encuesta este nacional sobre el uso del tiempo y el trabajo no remunerado. Que nos parece superlativa, Dayana. ¿Podés explicarle a la audiencia en qué consiste en, eh, o, o cuál sería el uso de los de los datos que, que nos va a contar la encuesta? Bueno la encuesta lo que va a medir como bien decís es el uso del tiempo el trabajo no remunerado con el uso del tiempo nos referimos eh, bueno a todas las actividades que las personas realizan en el marco de 24 horas sí de, de dormir, viajar para ir al trabajo, comprar alimentos, cocinar a llevar a niños niñas niñas en hacer bueno las tareas escolares, eh mirar videos todas las actividades que que se realizan no tanto actividades de ocio como relacionadas eh, al trabajo en la esfera mercantil, eh, lo que tiene esta encuesta de particular, que es una encuesta, bueno, con perspectiva de género, es que pone el foco en el trabajo no remunerado. o bueno, la ahora, bien, ¿qué es el trabajo no remunerado? Bueno, son todas aquellas tareas de cuidado, ¿sí? De niños, niñas, niñas, personas con alguna discapacidad, con alguna enfermedad crónica, que requieren eh, el cuidado, ¿sí? Y se habla, o sea, ¿por qué es? es un trabajo es un trabajo pero no es remunerado porque no se recibe un dinero a cambio sin embargo estas tareas son sumamente importantes para el funcionamiento de la vida, ¿no? Como cómo llega este plato de comida a la mesa. Bueno, porque hubo alguien que fue a la verdulería, compró, vino a la casa, lavó todo eso, lo preparó. Esto tiene un tiempo, ¿sí? Que es eh sumamente importante y lo que sucede es que por la por los estereotipos de género, por los roles de género, no toda esta como construcción social en marco de las mujeres, estas tareas de cuidado recaen principalmente en los hogares y dentro de los hogares en las mujeres. Tal, Sin, cual, una, tal cual. Tal cual, que es una cuestión pero en realidad es una construcción social, por eso es tan importante saber, bueno, cuál es qué, qué tiempo le dedican las mujeres, qué tiempo le dedican los varones y así poder hacer eh, políticas públicas que garanticen un poco más los derechos, ¿no? para todas las ciudadanías. Tal cual, y que nos incluyan a los varones dentro de las personas que se tienen que hacer responsables por eh, llevar adelante esas tareas también. Hay también en estos estereotipos y en todo lo que tiene que ver con el patriarcado, Dayana, si me permitís, eh, una apropiación de el tiempo de las otras personas, de las mujeres en la mayoría de los casos, porque los varones tenemos que ir a trabajar, volvemos muy cansados, somos los que manejamos la guita, ¿no?, Claro, está como o sea está como esta idea no un poco del sentido común de que los varones como que ayudan en las tareas de la casa cuando en realidad sus varones tienen que ser parte de esto y lo que pasa es que el tiempo que las mujeres están dedicando a las tareas de cuidado es tiempo que no pueden dedicar a generar sus propios ingresos no en la esfera del trabajo mercantil el tiempo que no pueden dedicar a su vida profesional al ocio entonces y eh, tiene aspectos negativos para la autonomía de las mujeres, esa sobrecarga de las tareas, ¿no? Pero pensemos también en las mujeres que trabajan fuera del hogar, después en sus hogares, haciendo de cargo todas estas tareas eh, reproductivas, por eso siempre, bueno, en los feminismos no se habla como de la de la doble, la, incluso la triple jornada eh, laboral para las mujeres. Tal cual, y siempre postergando su propio desarrollo personal, este incluso a nivel espiritual o a nivel ocio, como lo mencionaste a la pasada, Dayana. Le cuesta mucho a mis compañeros entender mucho eso de que no tienen que ayudar, que no tenemos que ayudar, que tenemos que hacer las cosas de la casa, no dar una mano, sino hacernos cargo de una parte, de, aunque sea de una parte del trabajo en los hogares. ¿Han encontrado, claro. Dayana, en los hogares que han visitado los encuestadores han encontrado resistencia a responder? ¿Hay dificultades para llevar adelante esta encuesta que nos parece muy importante? Y la verdad que tenemos de todo. Tenemos personas que, que bueno, sí, ofrecen su tiempo y responden. Bueno, algunas otras personas que por ahí... Eh, no, la verdad que el mundo de las encuestas es muy amplio y a veces las personas piensan que uno bueno, viene una consultora privada o que es una encuesta política. Esta es una encuesta nacional. Eh, y en ese sentido es sumamente importante generar información estadística de calidad, y sin la participación de la ciudadanía no se puede hacer. Entonces, eh, para generar políticas públicas necesitamos tener información, y el modo de tener información es a través del mundo de las encuestas, ¿no? que nos permiten también caracterizar a la población, y que también todos, eh, tanto el Estado Nacional como los gobiernos provinciales deberían usar estos datos para generar políticas públicas tal cual, tal cual. Ahí vemos también cómo cómo se incrusta la responsabilidad del Estado en este en este en en modificar este sentido común establecido desde no sabemos desde hace cuánto, Dayana, la verdad es que tendrían que haber ido cambiando un poco las cosas, pero ha habido mucho conservadurismo no solo en nuestro país y hay, hay un campo de retrocesos. Esperamos, por supuesto, que esta que esta información que se está recabando ahora sirva para que las políticas públicas que se gestionen verdaderamente modifiquen y hagan más vivible a la sociedad. No estamos este apurado por por los resultados pero nos parece muy importante esto que señalas de que hace falta que la encuesta genere información de calidad y con respecto a las resistencias Dayana, ara ¿ha, ha habido un porcentaje muy importante de hogares que no respondió eh, no, no son muy alto los porcentajes pero eh, bueno si sí hay una cierta resistencia con la que tratamos de de brindarle seguridad a las personas, no como decirle que sus datos están protegidos por la ley de, la ley de secreto estadístico, y ¿sí? Esto quiere decir que los datos no se pueden difundir, que son anónimos, y que los datos de las personas importan, en tanto forman parte de un conjunto más grande de datos, ¿sí? Entonces, si a vos te estamos preguntando por tu ingreso económico, es para luego tener una mirada global, ¿entendés? junto a, a otros datos, digamos, pero no importa particularmente cuánto... O sea, no es relevante, ¿no? Estadísticamente cuánto particularmente cobras vos o particularmente qué es lo que te pasa a vos, sino que tu dato es importante en tanto forma, parte de un conjunto más amplio. Entonces, creo que también hay que, que que luchar contra esta idea del sentido común de... o el miedo también que las personas tienen producto también, bueno, de las estafas y y el resto de las encuestas que, bueno, es muy amplio el mundo de las encuestas, pero bueno, esto, vuelvo a repetir, es una encuesta... Eh, nacional, digamos Muy bien, muy bien. Estamos incentivando a nuestra audiencia, espero, a que si reciben a una encuestadora, a un encuestador en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, en Toa en donde sea, le miren la correspondiente credencial, que se fijen en sus datos y que nos ayuden respondiendo a las preguntas que lleva el encuestador o la encuestadora. Este relevamiento, Dayana, nos parece muy, muy importante y este la caracterización de la vida cotidiana esperamos que genere políticas de calidad para mejorarle la vida a todos. No sé si nos queda algo importante por mencionar de esta encuesta, reitero que nos parece sumamente importante. ¿eh? Sí, también bueno, mencionar que pueden llamar a la subsecretaría de ocho de la mañana a una de la tarde, el teléfono es cuatro cincuenta y nueve ciento sesenta y seis, lo repito, cuatro cincuenta y nueve ciento sesenta seis, ahí pueden comunicarse, ante cualquier duda, y como decía, pues bueno, se trata también un poco de democratizar, ¿no? las tareas de de cuidado en el interior de los hogares para que sean un poco más equitativas y bueno, también la necesidad de un gobierno provincial y un estado nacional que acompañen a la autonomía económica de las mujeres y bueno, y el desarrollo pleno en el marco de derechos humanos. Así que bueno, eso sería todo. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo redondea la encuesta Dayana? ¿Cuándo eh, cuándo cierra? la encuesta cierra este fin de semana, ya estamos terminando el operativo y los datos van a estar seguramente a partir del año que viene. Muy bien, ah, mira, lo agarramos justito, ya este fin de semana van a quedar liberades les encuestadores y esperamos que hayan que hayan llegado a las 600 viviendas que las pampeanas y los pampeanos hayan tenido la mejor predisposición para responderte. Eh, Diana, bueno, muchísimas gracias por estos minutos, esperamos que sigas dentro de nuestra agenda, porque estas temáticas nos parecen sumamente importantes, sobre todo a la hora de pensar en cómo tenemos que revertir eh, la, la distinta distribución de tareas, no solo no remuneradas, sino que no son vistas en muchas ocasiones como trabajo, Dayana, ¿no es cierto? Claro, como esa idea de que lo hace uno por amor, o bueno, para muchas personas es parte de la biología, y bueno, en realidad no, es una construcción social que nos pesa a muchas también. Tal cual, tal cual, ahí está. Muchísimas gracias, Dayana, esperamos que tengan muy buena jornada hoy y que cierren exitosamente este censo, gracias. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias, un saludo a todos los radio oyentes. Gracias, gracias. Ahí está Dayana Cali,